Aquí en los estudios de la Radio Carnaval, don Javier Olivares, candidato a diputado por el distrito. Número 6, Tremendo Oye. candidato. Tremendo candidato. Primero, primero les quiero pedir disculpas. Mil disculpas a ustedes porque esto era una entrevista a las dos y media y a mí no hay cosa que me cargue más que llegar tarde. Claro. Encuentro que hubo una, falta, pasó, encuentro una falta de respeto a mí. Está, le voy a contar la verdad, esto es como el colegio. No encontré el helipuerto. No, no. no, no, no Pensábamos que andaba buscando la radio Carolina. No, no, gran, no. no. ¿Ah? Mire, me han invitado, me han invitado, me han, me han invitado justamente ahí, pero no. La, prime, la primera entrevista que estoy dando en radio es con ustedes. Porque gracias, muchísimo tiempo que no está en radio aquí en Chile y la verdad que estoy muy contento de estar con ustedes. Tremenda radio, muy escuchados ustedes, yo lo sé. Así que aprovecho de mandarle un tremendo y cariñoso saludo a todas las personas del de Distrito 6 y a, la, y a lo largo y ancho sí, de toda la, la, la frecuencia que está la radio carnaval. Tu Muchas cariño, gracias, tu cariño es con Limache. Pues. Limache sí, yo, yo soy Lima Chino, yo soy Lima Chino. Yo soy Lima Chino, poca gente a veces lo, lo sabe, pero yo soy Lima Chino, tengo mi, mi casa se va qué? Bueno, varios, varios años, eh, 40 años ya. No, no pero no, no creo. No. Sí, sí, sí. sí. no demuestra, 40 no demuestra. No demuestro yo sé que no... tengo unos 30? tantos años. Sí, sí, es que partí muy chiquitito en esto sí. de los, med la de los, los sido, medios de comunicación. La vida, <risa> <dura>. la vida <risa> ha sido dura. La vida ha sido dura. ¿A qué edad se fue de Limache usted? Yo, bueno, yo, yo llegué a Limache el año 2006. ¿Alguna ah, vez llegó a Limache? Eh, yo llegué a Limache. Yo, yo soy oriundo de Santiago. Yo nací okay. en Santiago, mis okay. papás son de Santiago. Yo llegué a Santiago a, a Limache el 2006 aproximadamente. Me compré mi, mi casa cuando yo conducía un programa de televisión. Siempre me enamoré de Limache, siempre me gustó mucho Limache. Y nada, siempre estuve muy vinculado a, a, a Limache hasta el, hasta el día de hoy hoy, yo después posteriormente hice carrera en, en Estados Unidos como periodista, algunas sí, personas lo sabrán, trabajé sí, en, sí. en Univisión, en Telemundo, sí, como sí. conductor de noticias, pero siempre mi contacto estuvo con, con Limache y fue la única propiedad además que dejé aquí en Chile, sí, porque sí. yo vendí mi departamento en Santiago, mi otra propiedad también en Santiago, y me quedé con mi quinta en Limache, la quinta de los Maitenes. Saludos a mis vecinos de los Maitenes. Señoras eh, y señores, con nosotros Javier Olivares, don Javier Olivares. No, nos dijo eso sí porque haya llegado tarde. Voltea. Ah, sí, mire, lo que pasa es que estábamos entrando en la mañana, nos tratamos de venir temprano, pero como está todo organizando hoy día para el 18 de septiembre, sí, sí, sí. todas las comunas que están a la pasada, o sea, Viña del Mar, sí. Limache está, pero no cabe un alfiler. No le puedo Los, además pusieron semáforos nuevos en Limache, ahora que parece que no están bien coordinados, entonces está, había un taco tremendo, estuvimos 25 minutos esperando para poder llegar hasta acá, por la pasadita de Limache. Entonces por eso es que bueno, llegué tarde, que... así que vuelvo y les pido las disculpas a ustedes y a la audiencia, no, que yo que sé que no está esperando. 40 años, eh, sí. eh, periodista. Periodista, soy diplomado en comunicación social, he hecho una carrera aquí en Chile en, en, en televisión y en radio, partí cuando tenía 12 años en la radio, en los 40 principales, antes trabajé en una radio comunal que se llama San Marco, después trabajé en FM Hit, posteriormente hice 14 años en Radio Carolina, con el programa Tócamela Javito, desde Miami también, y nada, y televisión, tremendo shock, estuve en Extra Jóvenes, conduje Mecano, hice varias cosas en televisión sí. también bien. Sí, sí. yo hoy día es que estoy eh, ¿Está en radio actualmente? ¿no? Es, no, actualmente no estoy en radio, estoy abocado cien okay. en esta campaña política que comienza el día miércoles. Don Javier Olivares señoras y señores, candidato a diputado por el distrito número 6. usted señora, usted caballero dirá ¿y ¿Cuál es el distrito número 6? ¿Dónde? ¿En qué voto lo voy a encontrar? Bueno, el próximo 16 de noviembre en las elecciones a diputado, usted que está en Quilpue, en Villa Alemana, en Limache, en Olmue, señora, señor, lo va a encontrar hasta el Valle de la Concagua, hasta la Ligua a Petorca, ese es el distrito número 6, ¿por qué decide ir como candidato a diputado. ¿Por qué la política, don Javier? Mire, yo siempre he sido muy crítico de la política en general y de los políticos. Eh, siempre he tenido la idea de que muchas personas, y creo que no es muy diferente lo que piensa la mayor cantidad de personas en nuestro país, que la gente va a ganar plata, que se van a meter plata, sí. que van a ayudarse entre ellos nomás, etc. La verdad, las cosas que eh, yo desde muy chico he trabajado, desde muy chico me he ganado mis porotos, desde muy chico le he tenido eh, un, un, un respeto a la, a la comunidad, he estado muy vinculado a la comunidad, y, me, y siempre me gustó la política, cuando, cuando, cuando estaba en el colegio, participé en, en, en centros de alumnos, Bien. estuve muy metido en política y cuando entré a hacer televisión, cuando entré a hacer radio, me dijeron ya no se hable más de política, ahora de que sea esto, porque obviamente de repente se ve mal que un, un comunicador se, se marque con tal o cual lado, que piense de tal o cual manera, entonces ya no hablé más de política, pero siempre me interesó muchísimo la política y varias veces tuve varias invitaciones de, de partidos políticos precisamente okay. para poder participar, incluso cuando antes de irme, antes de irme de, de, de Chile, entre comillas irme, porque La verdad es que irme nunca me fui realmente. Hay personas que piensan que yo me fui durante, no sé, 12, 13, 14, 15 años y eso nunca fue así. Yo, incluso cuando yo ahora traté de, de retornar al país con alguna, entre comillas, con alguna de mis cosas de la casa, si yo, no se me permitió entrar, tuve que pagar todos los impuestos, tuve que hacer todas las cosas ya. porque no tuve eh, el beneficio que muchos chilenos podrían aplicar cuando salen del país por más de dos años y tienen menos de 60 días afuera. Yo siempre todos lo, los fines de semana o gran parte de los fines de semana venía y estaba aquí en, aquí en, aquí en mi país. Entonces, su pregunta con referencia a, a ¿por qué es la política? Siempre me gustó. Siempre creo que yeah. eh, he tenido un, un vínculo con, con la política. Siempre me ha interesado la política. Y creo que de ahí se pueden generar varios cambios, varios cambios importantes. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, hoy día estoy trabajando muchísimo con el tema de la neurodivergencia. Yeah. Hoy día estamos eh, tratando de hacer eh, una unión entre lo que es las políticas. Las políticas que hoy día eh, limitan a, lo, a los neurodivergentes y a, y a las personas que, so que somos neurodivergentes y a quienes también cuidan a, a, a A las personas que están o que son neurodivergentes hay, hay muchísimos vacíos que se tienen que solucionar y estamos trabajando con familias neurodivergentes, con cuidadores neurodivergentes y creo que es uno de los grandes, uno de los grandes proyectos que queremos presentar si Dios y la, y la Virgen lo quieren y por supuesto la, también la ciudadanía lo quieren el próximo noviembre 16 y ganamos la, la diputación ahí en el Distrito 6 Señoras y señores, Javier Olivares candidato a diputado Por el distrito número 6, ¿qué es la neurodivergencia? Mire, la neurodivergencia se da hoy día, es una, es una, hay personas que le dicen patología y otros que le dicen que es una, una, cierta, un cierto, una desvirtuación de, de algunos aspectos generales. Pero, por ejemplo, aquí entramos muchas personas, quienes somos más inquietos. Es decir, hoy día se dice que en el mundo... La más de la mitad de la población es neurodivergente. Puede que usted sea neurodivergente, por ejemplo, sin saberlo, le, sin saberlo, le molestan los ruidos, claro. muchas veces la luz en la mañana. Hay diferentes tipos de neurodivergencia que muchos de nosotros no conocemos, no sabemos. Y la neurodivergencia abarca, aglutina a una gran cantidad de personas que hoy día son neurodivergentes y como usted bien dice, no saben que son neurodivergentes. Por lo tanto. Hay, hay que hacer control, hay que tener también, de alguna manera, también hay que unirse a este tipo de... Hay, hay muchas agrupaciones en nuestro, en nuestro distrito hoy día. Aprovecho de mandarle un gran saludo a la Fundación Yumbrel, que está ahí en Quilpué, a quien representamos también y estamos colaborando con ellos. Que ha juntado con ellos. Sí, claro. No mire, mire, yo no soy un... yo Hoy día muchos me dicen, ah, es que la política... Yo, yo, no, yo no soy un político y me encanta no serlo. Me encanta no serlo. Es decir, a muchos dicen, ah, es que se va a hacer de plata, qué sé yo tampoco me interesa decir, yo he ganado de chiquitito mucha más así plata es. de lo que se gana hoy día en el Congreso. Yo ya tengo mi patrimonio armado, yo tengo mis propiedades en Estados Unidos, tengo mis propiedades acá. Yo creo que sí, los diputados ganan bastante, es verdad, pero no es ni la mitad de lo que yo había ganado cuando había estado afuera del mm. país. Yo soy muy sincero, yo no tengo el problema en contar estas cosas y, y, y sonar muchas veces, ah, pero no, no, la verdad es que no. Es verdad, los diputados y los, y los senadores, las autoridades ganan mucho, ganan mucho y vamos a trabajar para que eso también no sea así porque es vergonzoso muchas veces que los diputados puedan salir ganando 6 millones de pesos cuando hay personas que ganan el sueldo mínimo, mm. ¿me entiendes? Pero si usted me pregunta, ah, es que la plata lo motiva, no, no es la plata lo que me motiva, porque vuelvo y le digo, en Estados Unidos ganaba mucho más dinero, incluso que en la radio, ganaba muchísimo más plata lo que podría ganar como diputado. ¿Me motivan los cambios? Me motivan también las ideas que hoy día podemos plantear a través de, del Congreso y cambiar un poco a, a, a estas personas que llevan tantos años apernados en el Congreso, que llevan tantos años tratando de hacer política y no hacen absolutamente nada. Me junté con la gente en Quilpué, dice Javier Olivares, con él estamos conversando, señora caballero, a esta hora de la tarde, para hablar un poco sobre el tema de la neurodivergencia. Con la gente de Olmuel, y, Macek, y el pueblo y Alemana, eh, ¿lo conocen? ¿Qué le dicen ellos cuando lo ven haciendo campaña a don Javier? Bueno, yo pienso que las personas siempre tienen un poco de resquemor, así como que te miran como... como, como será afuera. o no será. ¿Será o no será. Y... Exacto, ¿no? y te preguntan eso y dicen, bueno, ¿por qué la política? Porque la gente ya no cree en los políticos. La no, gente man. hace mucho tiempo, ya las personas no, no, no creemos en los políticos y, y, y nos llama un poco la atención que hayan personas que quieran interesarse en la política y como les comentaba antes, muchos deben decir ah, es la plata, mucho eh, mm. eh, eh, eh, pero soy, soy sincero y en mi caso no es así, yo, yo, yo me imagino que hay muchas personas que tal vez los motiva a eso en mi caso no, yo es muy chiquitito, he trabajado siempre he trabajado, nunca he ¿Por trabajado ¿Por qué el distrito 6, don Javier? Me invitaron para poder pertenecer a varios distritos porque en Santiago. habría ido por Santiago sin ningún problema. Podría haber ido por Santiago incluso me invitaron también al sur eh, podría haber ido por parte porque soy una persona relativamente conocida que es lo que muchas veces escogen sí. los partidos políticos para poder ingresar, pero yo si no iba a poder 6 no iba. Es decir, es el único lugar que... Usted... me les dijo? Sí, yo les dije. Disculpe, va por algún partido. Mire, nosotros aquí en la radio tratamos... no preguntamos mucho del partido político y la gente vota por las personas muchas veces. ¿no? Exactamente, exactamente. Va, pero va... Voy, con la li... Voy a la lista del partido de la gente, el PDG... Eh, de, que para que la gente lo vea del de, de señor Parisi estuvo aquí con nosotros. Hace ah, ¿estuvo con ustedes también? Dos semanas atrás. Sí, un como un mes, un mes. Ah, buenísimo. Voy con el señor Parisi en la lista, en la lista del partido de la gente, creo en Franco Parisi, creo en la idea, no es político tampoco. Eh, la prensa muchas veces se ha ensañado con él inventando cosas, hablando. Yo soy periodista, yo conozco muchas veces lo que hace la prensa y cómo también agarran a tal o cual eh, candidato de, de presidente, diputado, senador. Y se ensañan, voy con ese voy con esa lista, voy con ese partido y ojalá que nos vaya bien, tenemos muchas ideas para que las cosas funcionen mejor y ojalá poder prender a las personas prenderlas en la idea que tenemos y que puedan el día de mañana eh, confiar, confiar en nosotros. ¿Faltaron propuestas en el debate? Sí, siempre faltan propuestas, yo creo que los candidatos se quedan mucho, se quedan en la pelea chica en la discusión que les importa a ellos solamente y muchas veces no hay ideas para las personas yo creo que hoy día el país necesita yo, yo, yo creo, el país necesita mano dura el país necesita orden, El país necesita tener eh, autoridades que de alguna manera igual se preocupen, de, no solamente los problemas de seguridad, que hoy día lo que más tenemos, el tema de la inmigración está descontrolado en nuestro país. Hoy día los ilegales andan en todos lados. Eh, no creo en la legalización de los ilegales por ningún motivo. Yo creo que es importante marcar quién soy y que las personas no se engañen. Yo no quiero engañar absolutamente a nadie. Yo creo en la mano dura. Creo en que el ejército debe salir a la calle en muchos lugares de nuestro país cuando hay problemas de delincuencia creo que los ilegales no deben estar en nuestro país creo que los ilegales deben salir de nuestro país no se debe legalizar absolutamente a nadie que sea ilegal creo además también en el tema de la salud creo que se tiene que solucionar el tema de las listas de espera que es una cosa vergonzosa y ojalá y ojalá y para que la gente lo tenga muy claro soy una persona que vuelvo eh, como le dije en un principio mi interés, mi interés final es poder ayudar y poder contribuir en algo a, a la, en, en el próximo congreso 2026 entonces eh, lo decía hace un rato, Javier Oliva es candidato a diputado en el distrito número 6 está con nosotros aquí en la radio Carnaval empezaste tu trabajo como, como comunicador sí. llegaste a la radio, no se habla de política, uh -huh. eh, y se te escuchó en el último tiempo participando uh -huh. cuando, cuando estabas en, en los últimos ya años en Radio Carolina, cuando fuiste también a Univisión, eh, ya habían tinte, ya habían comentarios políticos aprovechabas ahí también de hacerlo eh, eh Javier sin la intención de ser candidato sino que más bien de poder eh, ser la voz de quienes no tienen hoy día esta posibilidad esta tribuna ser finalmente la voz de quienes hoy día eh, hacían este llamado de por favor necesitamos esto sí mire yo de alguna forma claro cuando uno parte en los medios de comunicación cuando uno es un pelagato más no más de algún de alguna empresa de radio y yo partí chiquitito era una persona tratando de abrirme un un, un mercado Y la verdad que me fue bastante bien poquito a poco. Yo llegué a conseguir lo, los mejores ratings de radio a nivel nacional en la Radio Carolina. Fui uno de los aportantes más importantes que tuvo la Radio Carolina también. Mis programas eran los más escuchados en, en, en la radio posteriormente yo salgo, voy a trabajar a Estados Unidos, y en Estados Unidos eh, se identifica, si hay algo que uno se identifica o que el periodista se le exige, que la audiencia le, le exige es que el periodista sea claro o que el conductor de noticias sea claro en cuál es su pensamiento. Aquí en Chile muchas veces uno no tiene claridad de cuál, eh, cuál es la idea política de tal o cual presentador, uno lo, lo difiere lo piensa, pero no lo sabe. En Estados Unidos lo más importante que la gente le da a, al comunicador al, al, al conductor de noticias es que se marque directamente con cuáles son sus ideas políticas y yo siempre lo hice lo aprendí en Estados Unidos y así quedó siempre fue así entonces yo aquí en Chile ya era una figura en la radio entonces a veces me decían oye, no, mandate más, más suave no digas esto no digas lo otro y yo la verdad que soy, soy rebelde. Y como soy rebelde, yo decía lo que me estimaba conveniente, siempre con respeto, por supuesto, y toda la cosa. Yo decía, si al dueño de la radio, que en ese momento era el Grupo Día la gente decía, no le gusta, bueno, que me echen y yo me voy, pero yo voy a, yo voy a ser fiel a lo, que yo a lo que yo soy, a lo que yo quiero ser. Y así lo marqué siempre. Entonces, los últimos 4 o 5 años, hasta que yo me fui de la radio Carolina, donde yo terminé renunciando a la radio, para poder dedicarme principalmente a mi carrera de conductor de noticias en Estados Unidos, siempre lo hice así y creo que eso la gente lo aprecia, esté de acuerdo o no esté de acuerdo conmigo político políticamente, o cuáles son mis ideas políticas, porque aquí podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero yo creo que el respeto a las ideas es lo más importante. Y hoy día has endurecido en un poquito más el tono, porque fue una polémica hace un par de semanas cuando dijiste que eh Boric era un un chanta. Sí, no, yo sigo yo, yo sigo diciendo, yo todavía creo que el periodo, el, el el el presidente que tenemos hoy día es un presidente de cursos, un muy mal presidente, ha hecho muy mal las cosas, y no porque yo esté mal, porque muchos de nosotros podremos estar muy bien, pero la gran mayoría de las personas no está bien, el país está mal, nuestra economía está mal, no hay días que no tenga, no hay día que no tenga un mensaje en el Instagram o en Facebook de alguien que me pida ayuda o colaboración de cómo irse a Estados Unidos para poder tener mejores futuros. Y eso es lo triste que hoy día nuestros jóvenes, que nuestros jóvenes o las personas que hoy día salen de las, de las universidades, de los institutos profesionales, no tengan pega. El otro día, el día jueves pasado, estuve en el Mall de Quillota conversando con Javiera, que trabajaba en un café en el Mall de Quillota, y me decía si usted llega a ser diputado, por favor, llevo dos años buscando trabajo y no encuentro, no nos dan trabajo. Entonces yo digo es triste porque cuando yo salí a la universidad Mi, mi, mi, mi, mi, mi situación evidentemente era muy diferente a la de muchas personas y no por eso me quiero poner de ejemplo, pero era otra cosa yo nunca hubiese pensado en irme a Chile, yo me fui de Chile principalmente porque yo trabajaba en ese momento en Fox, habían oportunidades pero si no yo no me hubiese ido no, jamás, hoy día si usted le dice a un joven vengas a Estados Unidos a ganar 1500 dólares se va a ir feliz inmediatamente olvidándose de cualquier cosa eso es lo que no puede pasar hoy día, eso es lo que no puede pasar y eso es lo que pasa en Centroamérica, en Centroamérica los niñitos, los, los, los, los, los pequeños nacen teniendo la idea de emigrar a Estados Unidos porque saben que en sus países no hay oportunidades uh -huh. y hoy día es lo que pasa tal vez aquí en Chile hoy día las personas pagan carreras universitarias carísimas de muchos años y no encuentran pega o, o, o finalmente terminan ganando absolutamente nada, no alcanza para nada yo soy un crítico de este gobierno, no me gusta este gobierno, no voté por este gobierno y considero que son, han hecho un muy mal gobierno son personas con muy pocas capacidades intelectuales son personas que han hecho, le han hecho muchísimo daño al país y que tienen que ir todos para la casa. Y no tenemos que sacar a ninguno de estos políticos del Frente Amplio, a ninguno de estos políticos de la izquierda, que lo único que han hecho es perjudicar al país, perjudicar la patria, y hacer que finalmente hoy día nuestro país esté como está. Seguridad, eh, mano dura, pero me imagino que le hace sentido además también el programa económico de Franco Parisi para, para poder sacar adelante el país? Po. Por supuesto que sí yo creo, mire, yo voy a votar evidentemente por Franco Parisi en la primera vuelta Franco Parisi es mi candidato, pero en, la, en segunda vuelta voy a votar, aunque venga Mickey Mouse, para sacar a esta gente del Frente Amplio, para que la señora Jara no llegue a, al gobierno y trabajaré con mi equipo, ganemos o no ganamos por el candidato que venga en la segunda vuelta sea Franco Parisi ojalá, sea Johannes Kaiser sea Kast, o sea quien sea, cualquier persona que no sea de izquierda, ¿por qué? porque evidentemente, vuelvo y le digo, no creo En esta gente y soy claro. Hay personas que me dicen, a veces mejor no decir otra cosa. A mí no me importa. A mí no me importa. Yo no tengo compromisos políticos con absolutamente nada. mi compromiso es con la gente, con las personas que me saludan en la calle, con que me dicen, vamos Javito, arriba, Javito. Eso es mi compromiso. Tócame la Javito. Javito. Javito. Javito. Javito, tócame el voto, <risa> tócame el voto ahora. Ahora vamos a tocar el voto. <risa> Señoras Exacto. y señores, conversamos con Javier Olivares, candidato a diputado por el distrito número 6 en Instagram. Javier Olivares News Javier Olivares News News de noticias Eso me lo pusieron en Univision Cuando llegué allá Antes qué yo buena. Antes en Instagram Era Javito Tocadoble Pero me dijeron No, es que esto no se entiende Así que ahora Javier Olivares News Oiga Fox Telemundo Univision qué bien Bonito Maravilloso Miren, La México. verdad que Mi carrera ¿Todo bien en Univision? Sí, sí, sí Mi carrera ¿Hace despacho sido... de Chile? Sí, a... desde sí Desde Puta Endo Vi una fotografía estuve, estuvimos, estuvimos en Puta Endo Ahí no sé, en Bocón Estuvimos ahí estuvimos... Estuvo con, invocando el... Ahí estuve invocando ¿Y cómo le fue? Bueno, me fue bien, fue sí, bien bueno. Lo, lo, lo, en, en lo voy a comenzar a seguir a ya. partir de este instante. Yo también lo voy a seguir entonces vueltas, por supuesto vuelta que sí. Javier Olivares, gente nueva, bien, maravillosa. Referencia a la política. Pero lógico, claro que sí, seguridad, salud. Hablaba del tema de lo indocumentado en nuestro país. ¿Dónde se compró el taje guaso con el que estuvo aquí en la. Estuvo, <risa> en Quilpuest, estuvo sí. en una feria de mascotas, ¿no es sí. así? Sí, correcto. Estuve, estuve compré, me lo compré, le mandé un saludo a la señora Eliana, en, en me lo compré en San, en San en San Esteban lo compramos. En, en Los Andes. En me Los, Los San, Andes me lo compré el día sábado, así que le mando un beso bien grande. Y eso es lo otro, yo no acepto regalos ni ninguna cosa. Me lo compré, no soy como otros políticos que andan, que van a campaña, y le regalan sí. de todo. El sombrero lo compró en Los Andes también. Lo compré en Los Andes también. Eh, lo ¿dónde va a pasar la fiesta en Patria? En Limache vamos a estar dando vuelta en todo el distrito usted, usted sabe que la, la, la campaña oficial comienza el 17. 17 claro entonces vamos a estar nos han invitado en muchos lados vamos a estar en Zapallar vamos a estar en Quilpue vamos a estar en Limache en Los... estamos desplegados en todos lados yo tengo un equipo muy grande un equipo muy grande mucha gente que se ha unido con nosotros está liderado por la abogada Ángeles Espinosa tengo también a mi gente de medios eh, hay un equipo bastante importante que está detrás mío y que está confiando en esta, en esta idea así que nada pedirle a la audiencia que todavía no me conoce que me conozca, como bien dicen ustedes, estoy en Instagram, eh, no es fácil, no es difícil, perdón, eh, saber quién es Javier Olivares, cuáles son mis pensamientos, no los oculto, este soy yo, transparente, si le gusta bien, y si no le gusta bien también. Tengo Eso. que destacar una fotografía de, de tantas que tiene ahí, me parece maravilloso, la verdad, las cosas que ayuda a la gente, que tenga todas estas ganas, esta fuerza nueva, la verdad, eh, don Javier Olivares, dice, todos con Jacob Herrera, estuvo en la población El Esfuerzo en San Felipe, es un pequeñito nada más pues. Jacob es uno de los niños que hemos conocido en, durante estas, estos caminar que hemos venido haciendo ya durante varios, varios, varios tiempos atrás mm. este es un, un niñito que tenía un problema en, en, en su cabecita que le crecía y que estaba de alguna forma un poco eh, deforme en ya. su momento y él okay. necesitaba un casco que se tenía que hacer en Santiago no lo ayudamos, con, en, entramos en, en, en, en su familia, hoy ya somos sí, muy no, amigos de, de la maca, de su, de su mamá Y, y la verdad, claro, a la gente a veces desconfía de estas cosas Dicen, ah, pero es que estos son políticos Quieren los votos, bla, bla, bla Yo siempre he estado bien vinculado con la comunidad Siempre he estado bien vinculado con las personas Y vuelvo y bueno, le digo, es decir Eh, creo, en, en, en, creo que este tipo de, de, de acciones que uno realiza son para ir en ayuda directa de las personas así que nada, un beso grande a la maca, a su hijo Jacob y ahí vamos a seguir apoyando en lo que se pueda Javier Olivares, ¿qué le pareció las deportaciones que está haciendo Donald Trump? usted tiene conocimiento de causa trabajó en Estados Unidos eh, trabaja para una cadera internacional estas deportaciones que hace Donald Trump Mire, el presidente Trump llegó a Estados Unidos prometiendo eso por lo tanto está cumpliendo su promesa Okay. la gente, el votante de Donald Trump la persona que votó por Donald Trump sabe perfectamente que Donald Trump prometió hacer eso, si no, si no se hubiese realizado eso hubiese sido otra okay. de las mentiras que le dicen muchas veces eh, los políticos para llegar a tal o cual parte lo que está haciendo el presidente Trump es sacar a los ilegales que han estado que han ido ingresando a los Estados Unidos Estados Unidos tiene un problema grave con el tema de la inmigración. Todos los días ingresan por la frontera eh, sur de los Estados Unidos, es decir, entre México y los Estados Unidos, entre 600 y 1000 personas. El país no da abasto con tantas personas que ingresan y estas personas vienen a recargar el sistema social de los Estados Unidos. Entonces, evidentemente hay personas que tienen toda la intención de emigrar es un derecho humano y por supuesto que sí, pero el derecho humano también para cuando un país también tiene el derecho de recibir a tal o cual persona somos los países, soberanamente quienes decidimos a quién queremos recibir y a quién no queremos recibir y es lo que pasa hoy día en Estados Unidos mm. lo que pasa hoy día con el presidente Donald Trump primero, es que está cumpliendo una promesa de campaña que él realizó cuando intentó llegar por segunda vez a, los, a, la, a, a, a la presidencia de los Estados Unidos segundo, está cumpliendo una de sus firmas de los tres tratados que hizo cuando, vuelvo Y digo, estaba en campaña Por tanto, está haciendo lo que, lo, que, lo que prometió Está cumpliendo lo que prometió Claro, hay personas que dicen Está separando familias, etc Pero las deportaciones que se están realizando hoy día Son de personas que llevan menos de 5 años en los Estados Unidos Y que están ilegales Y que por supuesto están ilegales Porque eso hay que diferenciar también Somos muchísimos, ¿Chile muchísimo. debiese ir por ese lado? Chile debiese ir por ese lado Con mano dura, aquí no se puede permitir absolutamente Que ninguna persona llegue y entre Yo estuve hace 6 meses atrás haciendo un reportaje En la frontera norte en específicamente en, ¿Siguen ingresando? siguen ingresando a diario esto no es una cosa la gente se olvida hoy día estamos en 18 y no quiero confundir y dar la lata a nadie pero todos los días y ahora como todo el mundo va a estar en 18 el día 18 el día 19 van a estar ingresando porque hay coyotes en el norte del país que se dedican y le cobran a muchísimos venezolanos colombianos este gobierno no estaba a la altura no estaba a la altura por supuesto que no no estaba a la altura si esto, esto es una chacota este gobierno es una chacota Uno, el peor gobierno que hemos tenido la vuelta a la democracia ¿Qué se viene para hoy? Javier Olivares, candidato a diputado por el distrito número 6. ¿Qué se viene para hoy, don Javier? Bueno, nosotros seguimos trabajando. Hoy día volvemos a Limache y vamos a estar, en, a Limachi, vamos a estar eh, eh, abocados con ahí diferentes... ¿Hay no? Nosotros tenemos nuestra sede en Limache. Yo soy de Limache, como le contaba antes. Sí, Entonces, sí. nuestra sede está ahí en, en, okay. en Limache específicamente. Si que lo quiere apoyar, de que el pueblo alemana... El... Del imacho del tienen que ir a su cena ama. Directamente, que se que se comuniquen con nosotros directamente donde estamos en la avenida Itsman, así que, que se, que se comuniquen con nosotros ahí a través de mi cuenta de Instagram, arroba Javier Olivares News. Lo pueden hacer también a través de Facebook, arroba Javier Olivares, también estoy ahí, para que me puedan dar sus ideas, etcétera. Todos los vecinos, yo, yo, yo los venía escuchando, ustedes venían, ustedes venían hablando de lo que van a ser las fiestas así también. Es. Vamos a estar en Quintero también. Tenemos ahí bien, el animador oficial de Quintero. Va ah, ah. Ah, muy bien excelente, vamos a estar en Quintero sí. también bueno, va a sí. ser buena esa fiesta, ¿eh? buenísimo, ese va a ser tremendo carreter que va a ser tremendo fiesta sí. 17, 18, 19 y 20 ahí en el estadio con entrada gratuita, se esperan cerca de Gratil. cuarenta gratis la entrada, gratis ah, la entrada, pero sí, qué bien. bueno es sí. bueno, gratis, gratis, ustedes saben gratis, el Limache ya, tiene sí, también sí, gratis eh. Eh. tiene alguna, tiene, si sí, bueno, la... va, va a estar el Meche, nuestro otro colega que otro está temprano, colega. va a estar okay. el bueno, y por supuesto vamos a estar también en el estadio Ángel Navarrete Candia, se va a hacer la fiesta oficial de la Semana de la Chevenida, el Limache donde van a venir hartos artistas, que se yo que es una de las mejores fiestas que tenemos para el interior y va, y por supuesto en Los Andes vamos a tener también la fiesta del Guatolloyola, animada por mi amigo Juan Pablo Geraltó así que le mando un saludo también grande a toda la gente allá de Los Andes, Rinconá etcétera, un abrazo Javier Olivares candidato a diputado por el distrito número 6, un placer Oiga, no, muchas gracias a ustedes, vuelvo y les pido las disculpas del, del no caso por mi por mi Arrasado falta de la publicidad de las dos <risa> para no, conversar con usted No, se, lo, se los agradezco mucho ah. Se los agradezco mucho, y voy a hacer una en invitación En Estados Unidos ya no dicen e, chau <risa> <risa> Me se lo hicimos sacado la radio. Lo más probable. <risa> Oiga, y aprovechar también de invitar a su audiencia todos los días miércoles a las 11 de la noche. Estoy en TVEX Televisión, en el canal 14.2, con el noticiero Alcho, que les voy a dejar una de mis flyers para que ustedes ah, bueno. puedan ahí, por favor, para ahí que sea. ver, muchas gracias, vamos a ver. Gracias. Vamos a ver. gracias, don Javier. Con Javier Olivares, todos los días miércoles a las 11 de la noche, hablamos de política, contingencia y mucha eh, contingencia regional también. Bien, Javier, un abrazo eh. que estés muy bien. Muchas gracias muchas a ustedes. Gracias. Un abrazo a la audiencia. 2 18 ya viene el latido